Desarmando la madeja de la información Muy buena, ahí está Esperá, porque me, me enredo con el enredando Voces de aquí La Red Nacional de Medios Alternativos Todas las mañanas con vos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 En enredando las Mañanas y hablando de, de palabras y del valor de las palabras que hablaba recién ese separador tan bonito que tenemos Estamos en comunicación con Vanessa Escobar Alfabetizadora de la campaña El Futuro es Nuestro para eh, charlar sobre qué es esta campaña El Futuro es Nuestro para que nuestros oyentes sepan de qué se trata la campaña cómo nos podemos contactar y qué es lo que arranca mañana en el Bajo Flores Hola Vanessa, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, si querés, contanos qué es y cómo surge la campaña El Futuro es Nuestro. Bueno, la campaña de alfabetización El Futuro es Nuestro eh, surge por la necesidad, básicamente, que vemos eh, todos los días en los barrios en los que laburamos, eh, nada, de aprender a leer y escribir de muchos de los vecinos y vecinas que viven allí. Eh, en principio los ya hubo grupos de alfabetización anteriores, Eh, hace bastante, en el 2009, y después eso pasó, dio, dio paso a las, a las primarias populares, pero, eh, porque en ese momento ya hemos terminado, digamos, con, con la cuestión de la alfabetización y, y se pasó como a un nivel más alto. Y hace poco, el, en agosto del año pasado, comenzamos otra vez eh, a armar estos grupos, porque, bueno, nada, caminando y todo eso, en ese momento queríamos convocar un poco más porque era una necesidad ya, que digamos, pensando que era en ese momento 2014 y ahora 2015 que todavía hay gente que no sabe leer y escribir era imperante poder dar una, una respuesta junto con los vecinos a eso, entonces bueno nada, se empezaron formaciones eh, para quienes querían sumarse a la campaña y ahora se lanza así como la campaña no con todas las letras justamente que es la campaña de alfabetización nuestro y que comenzamos este sábado ahí en el Bajo Flores ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, recién hacías referencia a que estamos en 2015 y todavía hay gente que no sabe leer ni escribir. Uh -huh. Pareciera que en, en el imaginario social está instalada la idea de que el analfabetismo es un problema de otra época. Eh, pero evidentemente por lo que ustedes han recogido y por la respuesta que están dando, no es así. ¿Más o menos tienen idea de un número aproximado o, o cómo es que han detectado esta problemática y qué presencia tiene, sobre todo, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Claro, en principio es curioso porque, por ejemplo, según las estadísticas oficiales, eh, Argentina es un país libre analfabetismo porque presenta una tasa inferior al 2% de anachabetismo, digamos. Pero cuando nosotros caminamos por las villas de la ciudad particularmente, digamos, porque es el, el trabajo que estamos tratándonos ahora, vemos que, digamos, que en principio 2% no es poco porque eso representa millones de personas. Y segundo que hay un montón de, de, de variables que no están contempladas en eso. Por ejemplo, eh, nos encontramos con vecinos que, si bien conocen el sonido de las letras, no pueden armar un texto de manera coherente y no pueden leer tampoco eh, comprendiendo. Entonces, ahí nos preguntamos si eso verdaderamente es saber leer y escribir, digamos, porque cuando uno no puede acceder a un texto de manera eficiente, digamos, para comprenderlo, para poder discutirlo, eh, Se complica un poco, entonces desde ahí nosotros intervenimos también. Y lo otro que no se tiene en cuenta es que muchos de, de los vecinos y vecinas que se fompetizan son de países limítrofes, son de Bolivia, son de Paraguay, eh, también hay mucha gente del norte y evidentemente esa gente no está contemplada en las estadísticas. lo que no La pregunta nosotros hacemos es también si la gente que vive en Las Villas está contemplada en las estadísticas, si realmente se entra, entonces ahí hay todo un laburo que se hace, pero... Eh, que van más allá de los números eh, que hablan bien, digamos, de las cifras de, de Argentina, ¿no? Felísimo. ¿Cómo hace Vanessa si alguien se quiere sumar eh, a formar parte de esta campaña de alfabetización El Futuro es Nuestro? Bueno, en principio muy sencillo. Escribe un mail a yoquieroalfabetizar.com Eh, lo único que nosotros pedimos es obviamente que sepan leer y escribir Y que además, lo que es muy importante Que, que asuman la responsabilidad que significa Estar en un proceso de alfabetización con un vecino o una vecina eh, Que no es algo que, que, que, que podamos dejar en el medio Porque además hay un, un lazo emocional que se establece eh, Los procesos tienen su tiempo No es que duran eternamente Pero tampoco duran tres semanas digamos. Claro Eh, y bueno y a partir de eso eh, van a una formación que, que hacemos una formación para los alfabetizadores que dura un mes son cuatro encuentros una esta semana Y eso simplemente nosotros ahí en la formación vemos experiencia de alfabetización eh, vemos como bueno vemos nuestro método el método que utilizamos nosotros pensamos un poco la educación eh, digamos tanto en las escuelas como en otras experiencias, bueno, eso Y mañana se lanza la campaña ¿A qué hora y en qué lugar? Nos encontramos en Cobo y Curapaligüe a las 2 de la tarde Buenísimo. perfecto, por si alguien quiere acercarse Vanessa, eh, la última pregunta como para cerrar yo supongo que en tu experiencia como alfabetizadora te has encontrado en esta situación en, en las posibilidades y en todo lo que se le abre a una persona cuando empieza a leer si es que nos pudiera contar alguna anécdota o algo que te haya movilizado en tu recorrido como alfabetizadora en el contacto con gente que no sabía leer y escribir y habiendo pasado como parte de la campaña pudo incorporar esto a su vida Uh, eh, sí, eh, a mí lo que más me, digamos, la primera vez que mí me tocó alfabetizar Que fue hace unos años eh, Lo que más me shockeó fue justamente eh, no darme cuenta eh, Cuán incorporado tenía yo misma el tema de la lectura y la escritura Porque me encontré con una vecina, de en ese momento de la Villa 21 Barracas, que no, digamos, no distinguía vocales de consonantes No podía leer, digamos, no, apenas sabía escribir su nombre y me impresionaba eh, todo lo que ella me contaba, pues me contaba muchas veces que había gente que incluso hasta que digamos cuando sabían que no sabía leer y escribir, le querían hacer firmar cosas, eh, cosas que iban en digamos en, en detrimento de ella, digamos para perjudicarla a ella, no sé, desde poder cobrarle la jubilación, porque era una señora grande, darle el poder a otro para cobrarle la jubilación, hasta un montón de, de cuestiones y cómo cuando ella aprendió a leer y escribir, eh, nada, fue todo un nuevo mundo para ella porque no sé, también había una cuestión, se le había muerto un hijo, era algo muy terrible, no podía escribir el nombre de ese hijo, le pudimos escribir juntas en, en uno de los encuentros y fue muy emocionante, vida la, eh, fue muy emocionante para ella, de hecho, no sé, fue me, me movilizó desde muchos lugares porque también era la cuestión de, de ir incluso a veces a la casa a tomar unos mates y y pasar un buen momento charlando y por ahí no estábamos en el encuentro o no sé, también que me cuente mitos del barrio yo aprendí un montón en en las experiencias ahí como sobre todo con Vidala que fue como mi experiencia más fuerte porque fue mi mi mi primera experiencia como alfabetizadora y en ese momento nada, era otra cosa yo era como más, no sé como había un montón de cosas que no conocía que no sabía y entonces me me golpeó mucho emocionalmente conocer un montón de cosas de ella y como ella se relacionada con el mundo sin tener la lectura y la escritura. Sí, eh, no saber leer y escribir implica la vulneración de casi todos los derechos, ¿no? Sí, tal cual, porque además es, es como ocupan los peores trabajos, eh, sí. muchas veces la gente los, los maltrata, pero en modos muy humillantes realmente, ¿Y, ¿y por qué? Porque el otro no, en general nosotros nos encontramos con que no, no suelen hablar mucho, y no es porque no saben hablar, sino porque entienden que su palabra vale menos que la de otros como eh, porque no tienen acceso a la lectura y la escritura que es algo que nosotros hoy consideramos básico digamos, como que todo el mundo piensa que todo el mundo sabe leer y escribir que esa persona sepa eso y que diga bueno, yo no sé leer y escribir, digamos, primero aceptarlo, decirlo, che, yo no sé leer y escribir, eso ya es todo un paso, y después todo lo que implica esa, esa confesión de algún modo hacia el otro ¿no? Eh, que el otro puede mirarlo desde un montón de lugares, entonces cuando muchas veces nos encontramos que que en general bueno la porque nos encontramos con mujeres que laburan en doméstica en las casas y qué sé yo y nos cuentan situaciones muy brillantes de maltrato y, y como uno, uno les pregunta y vos qué le dijiste Y no nada si yo no ¿qué le voy a decir sí bueno nada como todo esto todo esto de tirarse abajo no de pensar de que de lo que lo que uno dice no vale entonces se si nos encuentra su detilación también se trabaja con eso porque a partir de que empiezan a, a, a tener las herramientas para leer y escribir mina tiene las herramientas para poder nada, decir qué es lo que les pasa, digamos como encontrar el espacio propio, los espacios de alfabetización para las mujeres, porque en general son mujeres, nos encontramos con pocos gallones que que van a estos encuentros, dicen que lo que sienten en todos espacios es que son espacios de ellas, que ahí no tienen que son el espacio donde donde está su palabra. Eh, y entonces ahí vemos que los espacios de alfabetización se convierten en algo superior a, a aprender las letras o aprender cómo suenan o cómo se combinen, todo eso sino que se convierta en espacios propios de discusión, donde uno pone todas sus emociones ahí, donde pone qué le parece tal cosa, qué le parece tal otra, entonces se empiezan a convertirse en espacios mucho más profundos de construcción, digamos. Seguro, seguro, donde cambia la subjetividad y por ende la forma de estar en el mundo eh, a partir de algo que, como vos decías, tenemos tan naturalizado como es leer y escribir, pero que quienes no pueden hacerlo están por fuera de un montón de códigos sufriendo las consecuencias de eso demás Vanessa, recordanos por favor el, el correo y la página de Facebook por si alguno de nuestros oyentes eh, sí. quiere buscarlo y sumarse. Sí, el correo es yoquieraalfabetizar arroba gmail punto com, y en Facebook nos encuentran como campaña alfabetización El Futuro Es Nuestro. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, mucha suerte para mañana y estaremos atentos también a seguir difundiendo las actividades de la campaña de alfabetización El Futuro Es Nuestro. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros.